Bueno, entonces, antes de que eh, comencemos a hablar con los Oliocanit, vamos a, a escuchar, eh, está ahí en SoundCloud, ¿no? Sí, en SoundCloud. Nos han mandado difusión de un eh, disco que ha salido del músico argentino-canadiense, mira vos, un yacero se llama Miguel Sarain, está radicado en Nueva York ahora, que hace algo que está muy, muy bueno que tiene que ver con eh, el Rhythm and Blues, el Hip Hop, el Duff Step, que en su momento se lo vamos a preguntar si, si podemos hablar con él, que va a venir a tocar acá al, a la Argentina, como decía recién, ¿no? yo no venía a tocar a la Argentina el 6 de septiembre a las 20.30 en eh, un lugar muy lindo que queda ahí en Araos de la Madrid 1001, Araos de la Madrid, esquina Irala, uh -huh. la Torreca, se llama Al Escenario al escenario, donde hay muchos artistas de jazz interesantes, entonces hoy como para hacer una un breve intervalo entre lo que dejamos y lo que va a venir, que en realidad nunca dejamos nada y siempre viene algo, por suerte. Siempre hay música y palabras. ¿sí? Claro, vamos a escuchar eh, algo de lo que sería The Escape Suite, ¿eh? que es el, el nuevo disco de, de Miguel Sarain, junto a su banda de chabones, así que escuchemoslo No toque su receptor, relájese. Estás escuchando El secreto de las letras. Música y palabras en partes iguales de radio. El secreto de las letras. Ni en el Congo belga conocen el secreto de las letras. Sin embargo, caminan en torno a ellas intentando descubrirlas. Nosotros preferimos sentarnos y hacer radio. Y hacer radio. Y hacer radio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 Thank you. que su receptor. Relájese. Estás escuchando el secreto de las letras. Efectiva solución contra los bailes de la televisión. ¡Uy! ¡Shh! ¡Cállate!